Ya, ya, oh yeah, original sound. Qué del sonido. Egun honen tzuleok hemen gaude Irola irratian Maia tzaren lehen Izanik irratzaio berezi bat egiteko Bueno irratzaio, programazio berezi bat egiteko Programazio berezio bi ataletan manan duak bai, bai. bai, goixe eta Arrasti, goixeikoa ba, isengoa purbet e, ba, Nino un e, Textu inguru lanketa edo zer bat Eta arrastikoa ba, Kronika bat e, ingodogu, kalietan edo Zerpazetan den, ez da? Bueno, Hori e, baino kogoratu zuzeneko zuzenean emitituko dugula bostetatik aurrera areattzen egingo den mailingguru bat, mailatzak bat egineek kantolatu dauen mailinggurua. Bertank, ba, biliko gara komentatzen zen, bueno, zergiten sindikalgintzaren inguruan, autonomian inguruan, feminismoa, eta... In, te, eta e, antidesarroismoaz. Eta esan digun be bai, ba, Irola be Berto neongo dela, eta irolak eman egin godauela, eman kizune ingo dauela e, maien guru horrena ez da? Eta gero be esan beharrekoa da, bat saspitar ditan handizik Berto tiktik e, manifestazioa urtetan dela. Eta gogoratu behai urtero legez hau Arratsaldeko 3etan Santiago Plazan e, Marisol muzikale omenaldia izango dala eta omenaldi mu herrikoia eta bueno, horretarabe bueno, ba gerturatzeri badokuxe, ba leine. Bueno y pío un poco va y pilo bagausa un poco para comentar en Ardela eh, pues eh, las convocatorias de hoy eh, tenemos a las cinco y media en la Plaza del Arenal eh, un, un mainguro un coloquio eh, organizado por Maya Chapateguín eh, el cual va a ser irradiado por bueno irradiado sí, o retransmitido retransmitido por, por Irola y Ratia en el que se van a se va a un coloquio siguiendo un poco los ejes de antidesarrollismo feminismo sin, eh, sindicalismo y autonomía horrera eh, de ahí eh, cuando acabe el coloquio saldrá una manifestación una manifestación a las siete y media ahoritaidad y recordar también lo que acaba lo último que hemos comentado que a las 3 de la tarde bueno ayer fue el fatídico aniversario de la muerte de marisol Mújica... y otros dos militantes de iraulza de lo que hablaremos un poco más en profundidad más adelante Pero bueno recordar eso que se hará un homenaje popular como se hace todos los años esta vez en a las 3 de la tarde en la plaza Santiago. bueno y esta misión matutina de este día tan especial ah, bueno que la vamos a, vamos a comenzarla con, con los orígenes del 1 de mayo uh -huh. el por qué y el cómo ya es hace bien. mucho tiempo y ha habido muchas jornadas de, de lucha desde entonces cada año, pero nos vamos a centrar concretamente en cómo empezó en el siglo XIX. Claro, o sea. que hay que decir, que ya no queda nadie vivo de aquellos no, entonces, no, no pero parece que la gente también se ha acostumbrada a que esto se haya convertido en un día rojo en el calendario, como si fuese un domingo más, sí, ¿no?, sí. para salir de paseo en una mani, pero como si fuese un día festivo. Sí, ya nos están acostumbrando un poco los medios a, a centrar esto como si fuese el puente de mayo, uh -huh. y de las ocupaciones hoteleras y demás, pero eh, desde Irola y desde otros organismos, pues intentamos tratar de que siga siendo un día de donde se enfrenten las correlaciones de fuerzas y donde y donde se vuelva a rememorar que, que un día también fuimos luchadoras, ¿verdad? bueno Y pues... que, que carajo, y, y que lo sigamos y reivindicar, y que, que, que lo, lo tengas siendo, ¿no? Eso, ¿Qué eso, motivos es. tenemos de sobra? Eso, Hemos es. contado con la colaboración del profesor Arcadio para que nos explique un poquito los orígenes y también ese proceso de desactivación, de lo que también va a hablar un poquito, eh, que, que, que se da para convertirlo como... De, bien decías tú, y desactivarlo y convertirlo en un puente, en algo festivo, como vais a la playa o Benidol, o lo que sea, con mis respetos para la gente de Benidol, ¿eh? Bueno, eh, pues sí más, ¿no? Empezamos con los orígenes del 1 de mayo. Seguimos en este programa especial Primero de Mayo, el Idolo y Realidad, y esta parte la vamos a dedicar a la historia del 1 de Mayo, sus orígenes, el porqué del 1 de Mayo. Sí, vamos a hablar eh, de esa historia original, de la razón de ser de que ese 1 de Mayo sea una fecha tan importante y, y ver eh, qué sucedió en un principio. Bueno, ¿cuáles son los orígenes concretos de esta fecha? Esta, ¿qué, ¿Qué conmemoramos? José? Bueno, eh, se conmemoraba principalmente eh, la primera convocatoria que se hizo en, para 1886, eh, para el 9 de mayo, por la lucha de la jornada de 8 horas. Y se conmemoraba sobre todo en recuerdo y en memoria de los llamados eh, mártires de Chicago, que fueron fueron ajusticiados por el, el, por el gobierno de Estados Unidos eh, bueno, tras una serie de altercados y huelgas que vamos a, a comentar ahora. Bueno, lo primero sería eh, bueno relacionar, eh, no se puede separar eh, los orígenes del 1 de mayo con la lucha por la jornada de 8 horas, eh, que ya desde la, la época de la Primera Internacional se había declarado como uno de los principales objetivos del, del movimiento obrero, o de los objetivos al menos a, a corto plazo, más allá de llegar a la A la sociedad sin clases. Y situándonos un poco en los años 80, en Estados Unidos, eh, con un crecimiento casi exponencial de, del movimiento obrero y de la conflictividad... ¿Del siglo 19 Sí, estamos hablando... Sí, sí, sí, buen apunte. En los años 80 del siglo XIX, en Estados Unidos, pues un aumento de la conflictividad vez mayor. Estamos hablando de un, de un país que se está convertiendo en una de las principales eh, potencias in industrializadoras eh, del planeta y también eh, que recibía bastante bastante migración. Por lo tanto, de eh, gentes, digamos, eh, desarraigadas de, de sus países de origen que llegaban en, en una situación situación ...de encontrarse sin nada... ...y que se encontrará con esta situación... ...digamos de, de industrialización masiva... ...entonces digamos que Estados Unidos... ...fue un lugar donde en, los, en el ámbito urbano... ...por lo menos... ...el proceso de asalearización ...de proletarización eh, fue muy rápido... ...y por ir concretando un poco... Eh, ...tendríamos que ir al año 1884... ...cuando dentro de una... ...digamos un congreso... ...de diferentes sindicatos... ...sociedades de oficio y demás... Entonces eh, se, se llega a un acuerdo de hacer una convocatoria a dos años vista, o año y medio vista, y es, y la convocatoria dice algo así como que si para el 1 de mayo de 1886, es decir, de, dentro de año y medio ¿no? de 1886, no se ha conseguido, es decir, o los gobiernos no lo han aceptado o los patrones no han aceptado la jornada de ocho horas se convoca una una huelga general indefinida en todo el país en todo Estados Unidos entonces digamos con esta esta apuesta a casi dos años vista se va calentando el ambiente durante tiempo e incluso digamos este este lanzamiento este este reto está este desafío Eh, provoca incluso un, un, un aumento de las indicaciones, es decir, por ejemplo, los Knights of, of Labor, los, los caballeros del trabajo, que era una sociedad de oficio especial más centrada quizás en el artesanado y, y otros y otro tipo de federaciones obreras, eh, aumentan eh, de forma exponencial el número de afiliados. En el, el caso del Knights of Labor, que eran quizás de los más potentes de la época, pasa de 100.000 a 700.000 en apenas año y medio, decir, se, se multiplica por siete. Y ya en 1885 volaba de mano en mano una octavilla que decía algo así, de forma un poco resumida, un día de rebelión, no de descanso, un día de protesta contra la opresión y la tiranía, un día en el que comenzar a disfrutar de ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas, y ocho horas para lo que nos dé la gana. Y en este contexto de calentamiento de aumento de la conflictividad y de digamos de mayor eh, compromiso de la, de la clase Obrera que se va afiliando de forma masiva a los sindicatos en vistas de, de, de esa convocatoria para el 1 de mayo del 86 incluso eh, en muchos casos hay diferentes sectores patronales que que ya cerca ya del año en el año 86 poco antes pocos meses antes de mayo eh, incluso digamos que dan un paso atrás y, y aceptan y, y empiezan a aprobar la jornada de 8 horas En sus respectivas industrias no de forma mayoritaria me gustaría decir que o en sea, la situación que, que sufrían estas personas era que la máxima regulación en la jornada laboral era una que prohibía una jornada superior a las 18 horas Sí, estamos hablando de Pero... jornadas extenuantes o sea lo, lo habitual quizás fuera entre 12 14 16 y luego desde de, de, dependiendo de la zona Eh, mayores y en realidad la, la regulación claro, a nivel federal o estatal eh, era era mínima pero la, la auténtica regulación venía un poco en este caso por las sociedades obreras, sociedades de oficio que al tener todavía eh, no había llegado todavía a la etapa del taylorismo y esa digamos eh, especialización del trabajo en el que digamos el patrón arrebata el conocimiento al, al obrero y estamos hablando de, de, en los ámbitos en los que el, el oficio era potente es decir requería de grandes conocimientos grandes aprendizajes y demás los propios sindicatos de oficio eh, eran capaces de imponer eh, una gran cantidad de normas en cuanto a horas de trabajo días días festivos incluso en la en el nivel de producción en la calidad de lo que se producía todavía en esa época eran capaces de producir esto esto no obviamente nos aplicaba al, al trabajo al trabajo no especializado o, o, o que no tenía los o que no requería de los conocimientos que podían tener digamos los, los herederos del artesanato ¿no? ya en la época industrial y, y ya llegando de lo que lo que decíamos a este mayo del, de 1886 eh, se, se convoca la huelga el, el 1 de mayo y se para en buena parte de todo Estados Unidos Y, y el primer, la jornada del 1 de mayo mmm, hay a conflictos, enfrentamientos pero podemos decir que es relativamente tranquila entonces ya sería el día 2 donde tras unos despidos en la fábrica de McCormick bueno, que era una gran empresa y de, de los despidos, si no recuerdo mal acceder, llegan a, a, a cerca del millar de eh, despidos por, a, por haber participado en esa jornada del 1 de mayo y hay unas eh, huelgas mayores o en este caso estamos hablando de Chicago que era digamos el, el centro neurálgico de la industria de, y del movimiento Obrero, digamos, era, eh, por llamar alguna forma, la, la punta de lanza, ¿no?, del movimiento obrero en este caso, y, y hay una marcha, una marcha de, de obreros que van precisamente hacia la empresa McCormick en este y en este caso se enfrentan a los, eh, o increpan, a, a los Quiroles, que habían sido contratados por la empresa, y, y en este, digamos, eh, periodo en el que hay se, se van increpando, es donde entra eh, la policía. Eh, no he conseguido corroborarlo, pero estoy seguro que andaban por ahí también los, los de la agencia Pink, Pinkerton, eh, famosos rompehuelgas eh, de la seguridad privada, que se suele llamar, eh, y la cuestión es que bueno, en, en, este, en estos sucesos hay, hay varios muertos, eh, en este caso seis muertos, por los disparos de la policía. Esto deriva en, en, un, en una mayor eh, presión eh, y, y, la, y la huelga aumenta y para el 3 de mayo está parado todo Estados Unidos. Y sería en el 4 de mayo donde sucede, digamos, lo, por decirlo de alguna forma, lo más gordo. De, en estos días ha habido más muertos, pero sobre todo lo más fuerte son estos disparos a quemarropa de, que, que han acabado con la vida de seis obreros. Y en el 4 de mayo, en, en Chicago se realizan diferentes manifestaciones y una de ellas es en la Plaza Haymarket. En estos días había habido pues, de, de miedo a, a posibles encerronas, eh, mayores detenciones y tal y se había elegido una plaza donde bueno, pues el, la salida y el escape hubiera fuera relativamente sencillo. Pero también había habido, digamos, eh Reflexión sobre los ataques de la policía. En, en, desde el, las décadas anteriores, los enfrentamientos entre policía y obreros se saldaban así, a disparos y demás. Y de hecho, en, en diferentes ciudades, los obreros acudieron a manifestaciones rifles en mano. Y en este caso, en, en esta en esta manifestación, en el Plaza de High Market... En un momento dado cuando el, el teniente de policía se gira a dar a, in, a indicarle unas órdenes a sus subordinados, en ese momento estalla una bomba, estalla una bomba que que explota sobre sobre los policías y es en ese momento donde comienzan a disparar y ya que estamos hablando de decenas de muertos y 200 heridos claro eh, en este momento sí que se ha tocado una una pieza básica que es el ataque no el, el ataque a la policía ¿no? ante un artefacto explosivo entonces en los días siguientes al 4 de mayo pues hay una campaña eh, de la prensa burguesa brutal eh, donde también se hacen muchos ataques a la, a la, respecto a la migración el tema del falso patriotismo y demás y, y sobre todo pues bueno hay centenares de detenciones Y llegando un poco al meollo del asunto, eh, se detienen a diferentes personajes que se consideran destacados, eh, diferentes eh, personajes obreros, eh, todos ellos anarquistas, que, que se, les, se les juzga y se les intenta, digamos... Eh, culpar del, del lanzamiento de, de la bomba la, que fue un lanzamiento que nunca se esclareció nunca se esclareció nunca se, se, se sale un nombre el... por ahí pero que no, no no se tiene más datos sobre él e incluso durante el juicio y el propio fiscal admitió que no no eran las personas que habían elegido o sea que habían que eran los que le estaban juzgando y durante este tiempo digamos que hay una campaña propagandística muy fuerte de ir contra ellos en propio juicio el fiscal que Eh, no lo tengo aquí pero dice algo así como eh, no se está juzgando no se está juzgando a estas personas no nos está se está juzgando a la sociedad se está juzgando a la anarquía estamos juzgando a estas personas no porque hayan lo hayan realizado materialmente porque tienen tanta culpa como los miles que le siguen sino eh, las estamos juzgando por por pertenecer a ese movimiento y continúa un poco el alegato el fiscal diciendo por favor detengan y cuelguen a estas personas, condénenlas y cuélguenlas para salvar nuestras instituciones. Era un poco el ambiente de crispación que había entre las clases altas y las bajas, pero claro, estamos hablando de cuatro días de, de huelga masiva en, en, en Estados Unidos y un movimiento bueno que había incluso obligado a muchos patronos que habían ya aceptado directamente a Motu propio eh, lo de la jornada de ocho horas. Bueno, finalmente, en resumen, el juicio creo que es el año siguiente, eh, se les termina se les termina ejecutando a, a cinco de ellos. Bueno, uno de ellos... Eh, Luis Link un carpintero eh, se suicida en la propia celda pero el, el resto bueno son son ejecutados son colgados y además esto se añade que bueno tuvieron la oportunidad de hacer un alegato final y todos ellos pues defendieron la, la causa obrera la jornada de ocho horas y, y, su, y su ideario y ninguno ninguno se retractó en este caso y bueno había diferentes corresponsales hay un argentino bastante famoso que bueno pues eh, relata un poco cómo se comportaron estos últimos momentos y a partir de este momento estos estos cinco, eh, cinco anarquistas muertos se convirtieron a, en, en mártires ¿no? y para la causa obrera es, es con lo que conocemos como los mártires de chicago y a partir de esa fecha estamos hablando de 1886 y bueno la ejecución es el 87 poco a poco en diferentes países o diferentes sociedades obreras de diferentes lugares empiezan a convocar huelgas eh, continuadas empieza a haber revueltas empieza a haber motines cada uno de mayo eh, cada, cada uno de mayo de cada año Eh, y esto se va repitiendo año tras año, otro año tras año, hasta que en 1889, en las, el Congreso de París de la Segunda Internacional, incluso pues es cuando ya digamos se decide que el 1 de mayo va a ser el, el Día de los Trabajadores. Pero bueno, esto precedido ya por por estos movimientos en los que ya digamos automáticamente, tras esa convocatoria inicial en, en Estados Unidos, diciendo que el próximo 1 de mayo, refiriéndose a 1886, si no hay jornada de ocho horas, paramos todos, A partir de ese momento, eh, siguiendo relacionado con la, con la lucha por la jornada de ocho horas, en en bueno en diferentes países de Europa y, en y incluso en Estados Unidos, eh, se para ese día de forma automática y se convoca de forma repetida, año tras año, año tras año, el, el 1 de mayo. Ese sería un poco el, el origen concreto. El origen que tiene lugar en Estados Unidos, que en Estados Unidos no se celebra actualmente, como puede ser en Europa el 1 de mayo, ni en Canadá tampoco. Claro, eso tiene que ver luego ya con el tema de los gobiernos. Claro, lo que estamos hablando además es de que lo empiezan a celebrar los propios trabajadores, es decir, no lo que hacen es huelga. O sea, es un 9 de mayo como una fecha en la que, en la que digamos, se ponen todos de acuerdo para que cada año, en el mismo día, hagan todos esa lucha, esa jornada, por la por la jornada de ocho horas. Que, por cierto, en Estados Unidos, ese mismo año de 1886, eh, tras todo lo que había pasado, eh, claro, los conflictos siguen aumentando y, bueno, eh, ya el, nuevos sectores de la patronal aceptan la jornada de ocho horas incluso el presidente de Estados Unidos eh aprobó un decreto ley eh, que supuestamente coincidía la jornada de ocho horas, lo que pasa es que con algunas cláusulas que permitían según casos excepcionales y si el si el patrón o la industria lo necesitaba pues aumentarla a 12 o a 14, ¿no? Lo cual pues bueno, al cabo de poco tiempo pues se vio que era pues bueno, otro bulo como muchos otros que se han dado. Sería la, una de las primeras proclamaciones oficiales de las ocho horas, lo que pasa es que, claro que no, no fue efectiva. Sí, hay que decir que la presión mediática que utilizaron tanto la patronal como el estado fue brutal y venía a decir que una jornada de ocho horas es lo más parecido a pagar a la gente por no hacer nada sí básicamente era son palabras textuales y bueno es, es algo parecido a lo, a lo que se decía allí luego ya en el siglo 20 con el tema de las vacaciones pagadas no lo mismo que en qué locura estás hablando ¿no? de pagar a alguien porque no trabaje ¿no? pues bueno pues venía un poco por ahí sí bueno pues igual escuchamos una canción ...para seguir hablando un poco de... ...la historia del 1 de mayo... ...igual bueno, nos vamos a centrar ahora... ...un poquito eh, en el estado... ...porque es una cosa realmente pintoresca... ...arrastrar la dura cadena... ...trabajar sin tregua y sin fin... ...es lo mismo que una condena... ...que ninguno puede eludir... ...el trabajo nace con la persona va grabado sobre su piel y ella siempre le acompaña como el amigo más fiel trabajar con nieve y con frío con la fe del que ha de triunfar porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar el trabajo nace con la persona Agravadoso, cubre su piel Ella siempre le acompaña Como el amigo más fiel con la persona ha grabado son de su piel y siempre le acompaña con la persona, entra bajo nace con la persona, entra bajo nace con la persona. Bueno, era el cantante Rafael, una versión de Lata Delle, el famoso Yasman. Ahora sí, ahora sí se va a ir. un problema con el micro, que se ha declarado en huelga. Sí. En esta jornada tan señalada. <risa> sí, bueno, el caso español en, siempre es peculiar en todos los casos, en todos los ámbitos, vamos. Sí, el 1 de mayo fue, eh, bueno, pues eh, queriendo desactivarlo un poquito, eh, el Estado franquista eh, pues toma una decisión, ¿no? Sí, bueno, se terminó celebrando, es curioso, bueno, es una fecha, como decíamos, señalada, que año tras año se iba repitiendo de huelga, de lucha obrera, de lucha obrera y demás, y claro, estaba en la memoria, entonces lo camuflaron y lo terminaron eh, llamando el Día de José Artesano. Sí, esto es una iniciativa que viene de Roma, del Papa, y digo, oye, pues podemos aprovechar la jornada pues para pues, hacer un rollo más católico, y aquellas se hacían unas demostraciones tipo gimnásticas rústico gimnástica sí. eh, pues muy al estilo muy musullinianas no eh, encajan perfectamente con, con los planteamientos fascistas bueno cualquiera que quiera ver, se puede ver a través de los vídeos del nodo de eh, bueno pues igual una plaza de toros no entradas desfilando marcialmente ¿no? eh, supuestos obreros y obreras también eh, y con vestidos además muy folclóricos por todo esto era también jugar con jugar prisante con este, digamos, quitarle un, un, el peso específico de lo que pueda sonar a obrero realmente, cambié el nombre por lo de artesano y o, demostraciones gimnásticas, precisamente, porque claro, tenía mucho que ver con con esa, digamos, esa idea del fascismo, ¿no? Del, del del obrero sano y fuerte que que puede con todo, que no no, no necesariamente inteligente, pero honesto y fuerte y que puede con todo lo que lo que le eches. Lo que no piense, sí, eso sobre todo. Sí, de hecho no había ninguna declaración de obreros ni más sino si hacían esa, esa demostración no aeróbica de las cosas que sabían hacer y, y dar volteretas no que era bueno pues era la forma de camuflar que tenían un poco el, el, el 1 de mayo durante el, el franquismo y a, habrá tenido que ver esto bueno porque hay que decir en el estado español buscaréría o cataluña igual son exponentes muy así y asturias también de 1 de mayo declarando el 1 de mayo estado de excepción en esos lugares por, pues por el ambiente combativo que había y en una jornada realmente de lucha el después estos pasos pues habrán tenido que ver en ese concepto que puede tener mucha gente hoy en día como un día festivo que bien que es puente y me voy a ir por ahí a la playa y es, es tal cual el, el, el la concepción eh, ha llegado así, ¿no? cuando dice 1 de mayo dice, claro, la gente lo que está pensando es el origen del 1 de mayo en cuanto al, al origen de que sea un día festivo, ¿no? Y, de, y claro, lo que estamos hablando es de que que lo curioso del tema es que no no, no nace de ahí, sino nace de de que De, gentes de diferentes países, de diferentes lugares se ponían de acuerdo para que ese 1 de mayo año tras año se parase todo, hubiera tumultos y, y se declarara ese estado de sitio continuamente año tras año, depende de la época más más conflictivo o menos conflictivo y, y obviamente no era un día festivo no era un día festivo obviamente porque la gente que hacía huelga no no cobraba es, y se, se arriesgaba despidos y, y cuando estaban los altercados esos enfrentamientos eh, a muchas más cosas no y, y, y, y, y prensa el franquismo cuando tuvo muchos años por delante hizo un trabajo pandístico muy bueno eh, a base de simplificar ¿no? y de, de idiotizar no algo que conocemos bastante bien y, y yo creo que, que, que sí que podríamos encontrar esos orígenes en el franquismo no en ese vaciamiento de contenido no algo de, de que es una festividad no incluso que lo podemos eh, dar un nombre de santo incluso bueno pues yo creo que con esto ya hemos explicado un poquito eh, se podría hablar muchísimo de este tema no Sí, hombre, eh, te, ahí... sí, sobre el, el, el caso concreto además de la revuelta de Highmarket y, y de los juicios como fueron y, y, y las jornadas de lucha en París eh, bueno Sí, sí, sí unos de mayo espe especialmente conflictivos eh, y bueno, algunos hasta surrealistas ¿no? pero bueno, pero nos íbamos a centrar solo en sí. en los orígenes Pues nada, nos despediremos con una última canción y, y hasta el siguiente próximo 1 de mayo Música Many workers fight to make a stand And behind them Every honest working man In unity with each other And your friend becomes your brother And in the tyrant's heart will be a lesson learned Give them Give them strength, give them life Like a candle burning in the black of night We're all with you in our hearts and in our minds And we pray for the workers through their darkest times Struggle, so give them hope, give them strength give them life like a game smile upon his face Cause he knows that in his mind he's in disgrace The religion of union will take the breath away Our time will come and then we'll have our La revolución zapatista comenzó el 1 de enero de 1994 en el estado de Chiapas, día en el que México, gobernado por el partido de la revolución institucional PRI, entró en el tratado de libre comercio de América del Norte. De entre los motivos que impulsaron la insurrección zapatista podemos destacar los siguientes, la pobreza de los pueblos originarios y las campesinas de todo el país. ...y reclamar las tierras arrebatadas a los pueblos originarios... ...el reparto justo de la riqueza y el derecho de las etnias mexicanas... ...a participar en la organización del Estado y la República Mexicana... ...para que todas las características culturales de todas las etnias... ...sean aceptadas y reconocidas. Aunque Chiapas es de los estados más ricos en recursos naturales de México por ejemplo, petróleo, madera, minerales y tierras productivas para la agricultura, las desigualdades entre los sectores sociales en Chiapas son de las más grandes porque la organización sociopolítica del Estado sigue basándose, a día de hoy, en estructuras autoritarias latifundistas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, es una organización revolucionaria armada de Chiapas, México, Aunque está compuesta en su mayoría por indígenas, la organización se considera parte del movimiento anticapitalista en su sentido más amplio. El nombre de la organización proviene del revolucionario Emiliano Zapata y se considera heredera de 500 años de resistencia. Bueno, hitz bertan ondoren jarrakatu hemen jarraitzen dugu Irola Irratian Maiatzaren leheneko emisio berezi honetan, bueno, emisio berezi honen lehenengo parte honetan, eh oraintxe bertan entzun ari san ba, Maiatzak bat egine urte honetan zehar, ba zabaltzen eta edatzen ibili de, den ephemeralitateko bat eh ba precisamente urtarrilaen hasiera zanbaldutakoa eta bueno len nere komentatu dizuegu... programarekin jarraitzeko ba, ...lehen ere komentatu dizu ba, gaurko egunean arratzaldeko 3etan ba e, omenaldi herrikoia egingo saiola Marisol Mujika irauntza taldeko militanteari eta bueno lenbe komentatu dizuego aipamena egingo genuela eta piska bat azaldu ba, Marisol Mujika nortzen es E, Marisol mila bederatzen da berrogeita maikako txaiaren ogeita saspian jaiozan herrumuan, esan bezala Mkako militantea izan zen, Eta, bueno, bere mermuatik erateratakoan portun bizi zantzan, portugaleten, eta bertan gizarte langile lanetan ibili zen. Ondoren, okondora joan zen bere familia gaz, bikotea eta sem, eta labekaz, baina laro geiko amarkadan nikaragoara joan, joan zen fronte sandinistarekin batera, ba bertako iraultzan parte hartzera, eta bueltan izan zen ba, iraultzak e, talde armatuko militante sartu zenean, eta, bueno, ba, ira, irautzataldean militatzen zuen bitartean, 6. Ba, zentro galegoan egiten zuen lan, eta izan bezala, batzoko ba, egunean, baina, mila bederatzerunda laro gehieta maikan, eta, mila bederatzerunda laro gehieta maikako, apirilaren ba, hogeita marrean, ba, Marisol Mujika areitia hortuena, Ebaile eintzen elergailu batek eskuartean estanda egin zionean eta berarekin batera bagogoratu gogoratu bar ditugu Rosadiez Saez eta Jesus Fernandez Miguel iraultzako militanteak Eurakpe eta esan bezala ba jakin hori Iruretan, gaur Santiago plazan ba, omen aldierriko egingo Zaiola, zaila Irurei, bide batez Horberaz, eh, Deialdie, batera agune Hortara, eh, Santiago esan Esandogunez hiruretan eh, Arrastiko iruretan Eta, ba, bueno, ba, urrengoa besti zai eh, Paso emongo dutxago, ez da? E, egon, segundu bat, konturatuna zagian eta e, Igual, badagoela, jentea entzuten Ez tauena osu ondoko katzen irautza Talde armatua, <risa> Hoxe, Eta, bueno, komentatu ba, irantzatalde armatu ba, mila beratzen da laro batean sortu zala. E, nazio borroka naritzea baino, ba, gizarte... E gatazkari elduzi hola gehien bat, eta, ba, bueno, ba, oso zenratuak izan ziren, ba, hori, ba, es, e, garaiko inemaren kontraegindako hainbatek intza, eta, bueno, ikusi e, aldizan dugunaren arabera, eta ez dakiko estatistikak, be, bueno, pidagarriak bat dira, baina, agian daturen bat falta da hor nun baina, antzaden ez, izan zela, Europan, E, interes Estatuatuaren aurka Gehien jardun zuen edo Ez talde armatua Ez da gauza makala horretio Europa mailan e, Talde armatu aktiboena Edo izetea Interes Jankien e, kontrakoa Horberaz e, deialdie e, Santiago Plazan e, Iruretan e, Marizoli e, Omenaldize Eta horrengoa bueno, ba, bestizlegaz e, pasako gara Sier, zer deko? Avanti! Zierdeko? Avanti. Aha, avanti avanti, avanti. <susur> BANDIERA ROSA, BANDIERA ROSA, AVANTI PÓPOLO, A LA discorsa. BANDIERA ROSA, TRIONFERA. egin la radio, bai, irola irratian eta, bueno, rentzun dugu ba kanta irautzailen hola, Maxmi txikitsu bat Ba, internasionalaren bersiño Euskaldun, eh, danok eh, sagun, eh? eta, bueno, horiain programa jarraitzeko, ba pasemango diogu Euskaldunako emakumeen asanbladako bikidekin egindako elkarrizketari eta bueno, egin No sé si también pretendíamos ir hablando un poco en castellano. <risa> sí, era la intención, pero no sé, pues bueno, ya está fluyendo de esta bueno, forma ahora... y no está mal tampoco. Ahora vamos a pasar a escuchar una entrevista que grabamos con las mujeres de, de la Asamblea de Mujeres de Euskalduna. Bueno, pues estamos aquí con dos compañeras que estuvieron en la lucha de Euskalduna y... Bueno, para empezar un poco el contexto económico y social, así más o menos de cómo se vivió la época y así, eh, ¿cómo vivieron las mujeres? O sea, ¿cómo vivisteis vosotras la clase obrera esa, de o sea, teniendo en cuenta el contexto económico y social de la época? Pues, claro, la participación en la, en la lucha de Escualduna, pues, pues sí que... Nos posibilitó salir a la calle, denunciar, tal, ¿no? Pero el momento ese político pues fue, fue fue terrible, ¿no? Porque había una crisis que llama el sistema, pero nada, era un ladrocinio que se estaban haciendo, que nos estaban privatizando todo. Nos quitaban el derecho al trabajo porque no había trabajo. Entonces, bueno, pues yo creo que eso también en algunas ocasiones, como no te llegaba el dinero, las gentes eran despedidas de las fábricas y tal, pues pues pues tenías que salir a trabajar aunque te pagaran cuatro gordas, ¿no? Entonces, eso yo creo que ya había un caldo de cultivo que favorecía el que las mujeres empezáramos a plantearnos que esto no, no puede ser, hay que participar en esas, esas historias, ¿no? Cuando eso se produce precisamente en una fábrica donde compañeros, conocidos, sobrinos, tíos, pues están, que les echan a la calle? En una de las grandes empresas, como es Euskalduna, pues claro, eso es supone como un hay que ir, ¿no? Y se va. Y así algunas de vosotras, de, de, de, de las compañeras, de los trabajadores de oscalduna empezáis a funcionar por vuestra bola, ¿no? Porque... No porque alguien dijera, oye, que sois fundamentales. No, no, no, no. ¿O oh, tú qué opinas? Bueno, pues si hablamos de compañeros, maridos, tíos, hermanos, todas las familias, generalmente, empezaba el tío, el padre, estaban en eucalduna le vemos las orejas a ese lobo tan gordo que se nos aproxima, que nos va a dejar en la calle, prácticamente, pues... Las mujeres, las que estuvimos allí, pues tomamos conciencia de que también es nuestro trabajo, es nuestra situación familiar y tenemos que aportar todo lo que podamos. A medida que nos vamos involucrando en, en, en esa movida, que voy a utilizar la palabra que a mí me gusta mucho, la batalla de Oscalduna, es. <risa> pues nos vamos creciendo... ...en compromiso... ...y en lucha... ...y... ...y ahí... ...de ahí nace... ...pues la asamblea... ...y todo lo que hicimos luego... ...y... ...bueno, ahora has comentado lo de la asamblea... ...pero bueno, eso luego ya lo vamos a comentar más adelante... ...pero... ...en qué momento... ...bueno, lo vamos a comentar ahora justamente... <ríe> ...en qué momento... las has comentado ahora... ...y en qué momento se creó... ...la asamblea de mujeres, o sea has comentado como la batalla de euskal lunana pero no has comentado en qué momento preciso o sea se creó hubo algún momento terminante eh, que dijisteis venga pues ahora vamos a crear esta asamblea o os fuisteis juntando y fuisteis viendo un poco así pues yo creo que la, la impresión que yo que yo tuve no en la medida en que la los cinco grandes los ocho grandes de europa quien quiera han decidido que esa fábrica se cierra como se fue se cierran pues eso todas las uh, las empresas de astilleros españoles todas las empresas del línea que, que se van a privatizar o ya se están privatizando y van echando a la gente a la calle pero ya donde hay más resistencia por parte de las personas los hombres mayoritariamente que trabajan en las fábricas Pues cuando hay más resistencia, pues lo van como aparcando un poco, ¿no? Pero claro, la Comunidad Económica Europea o lo que hay en aquel momento formando esa presión desde Europa, eh, les pone como cebo, ¿no? En la medida que ustedes despidan a más gente, más dinero van a tener, porque eso hay que limpiarlo. O sea, la industria va a ir... los barcos se van a hacer en Japón, la siderurgia se va a llevar a Alemania, porque les interesa más. Y aquí, pues este país va a ser del turismo, que como estamos comprobando cada vez más, lo tenían muy bien planificado, porque es que nos llevan por ahí. Y van a hacer eso. Y vamos a hacer también... Uh, almacenes de residuos nucleares, que es que bueno, ahí habrá más pelea que hacer todavía, pero bueno. Entonces, pues pues entonces se ve que hay que participar, o sea, que es que nos echan, ¿no? Nos echan de la fábrica y hay que tirar para adelante y cuantas más voces haya, cuantas más manos pongamos, cuanta más presión hagamos, pues hay que tirar para adelante, ¿no? A pesar de que algunos hombres trabajadores de Oscalduna, pues no les gustara que fueran las mujeres a, a colaborar. Pero bueno, a pesar de todo eso, las chicas elegimos a por ellos, ¿o no? Bien. ¿Cómo se crea la asamblea? ¿Cómo nace? Pues... ...yo desde luego en el principio... ...principio no participé... ...porque no tenía ni idea... ...y en algún momento me lo comí... ...me comunicaría Ángel... ...me diría cuando andaría a casa... ...pues eh, está este movimiento... ...las mujeres... Eh, ...quiereis organizar... ...o se quieren organizar... ...y bueno, como yo tenía conciencia... ...de que tenía que defender... ...el puesto de mi marido... ...porque estaban nuestras hijas... ...y, y, y yo también... ...incluida dentro de eso pues empecé a participar y ahí nació exactamente pues un movimiento que a veces me supongo que hablando unas con otras y por qué no hacemos o podemos hacer, etcétera, etcétera y, y, y, y así nació y de ahí cada día mmm, al principio menos luego cada vez más, luego cada vez más y de verdad que se hizo una asamblea Eh, totalmente independiente de los trabajadores, tomábamos nuestras decisiones y se planteaban las acciones a, a hacer y la que más parecía que podía ser la mejor o lo más indicada o la que más bonita nos parecía, pues eh, allí íbamos a hacer lo que había salido. Yo quería añadir una cosita que ahora que justo habéis comentado, bueno, esto es algo que siempre que, que habláis lo comentáis, ¿no?, el hecho de eso, ¿no?, de salir a defender esos puestos de trabajo que, aun no siendo mmm, propiamente o mmm, nominalmente vuestros, eran también, ¿no?, vuestros, o sea, vuestros puestos de trabajo en el sentido de que mantenían una economía familiar y tal y justamente el otro día hablábamos con un compañero precisamente esto, ¿no? También de este cambio de percepción que ha habido en lo que tenemos hoy en día de entender las cosas no simplemente individualmente de a nombre de quién está esto, ¿no? Sino como esta solidaridad de entender que realmente es una cuestión colectiva o sea, puestos de trabajo de X personas pero que realmente son en la muestra de una, un funcionamiento de una sociedad y que quitar, ¿no? Arrancar eso es arrancarle a la sociedad de un montón de cosas. Antes también hablabais of the record de todos esos otros puestos de trabajo que no estaban directamente en el Euskalduna pero que eran trabajos indirectos que se generaban y favorecían esa industria y también como toda esta gente estuvo no luego participando en esta en esta lucha ¿no? y sin más, era por hacer el apunte porque hay veces como que a mí me da la sensación de que vivimos en una sociedad en que nos estamos olvidando de que lo que puede parecer que es el trabajo de una persona en realidad está siendo base de toda un sustento social no por decirlo de alguna manera y hay veces que como que hay gente que desde unas perspectivas así como incluso podríamos decir más machistas, ¿no? podrían llegar a pensar, bueno, ¿qué hacían estas mujeres ahí? si, si, si el trabajo era el de su marido no el de ellas, ¿no? Uh -huh. entonces me ha parecido bonito y curioso y quería recalcar esa esa perspectiva, ¿no? de decirnos no, es que también eran nuestros trabajos en cierta manera, ¿no? Uh -huh. tal como estaba montado en la historia, ¿no? pues ellos trabajaban fuera y nosotras trabajábamos dentro Es que es muy importante, porque... Y no solamente en este caso, en todos, y actualmente, si la mujer se queda en casa, no está reconocido ese trabajo. Pero, ¿qué harían ellos fuera si no estaríamos o están las mujeres en casa? Pues ahora vamos a pelear para que estemos dentro y fuera, sí, y es es fuerte. Es, y eso fue yo, creo, ¿no? O sea, con lo que hablábamos antes... Y que en parte tiene relación con otra de las preguntas que os queríamos hacer, que era cómo ¿no? la Asamblea de Trabajadores, o cómo no solo la Asamblea de Trabajadores, sino la propia sociedad eh, interpretaba o asumía o reconocía no las acciones que llevabais a cabo, eh, que, que era también eso, ¿no?, como un decir, no, no, es que también estamos fuera de nuestras casas, ¿no?, o sea, también tenemos que salir fuera y... Ver, yo creo que se ha dado unos saltos muy importantes en, en la lucha y en, en la conciencia de las mujeres, por lo que decimos. ¿no? Si, si una ley no, nos impide hacer una serie de cosas que son que hay que hacer, ¿no? Y que no podemos admitir que somos esclavas y que nos y que no nos podemos mover y que tenemos que estar pendientes de que nos dice el, el amo, el señor, el otro, ¿no? Y que ellos hacen las leyes, o sea, no nos violan por casualidad, ¿no? Porque no, porque somos somos nada, ¿no? Y entonces a la nada se le puede dar una patada enseguida, ¿no? Y encima tienen que admitir O ...ante sus leyes... ...que eso está bien hecho... ...porque lo han dicho unos señores... ...que son los jueces... ...y ...ah, vale... ...y eso cuando se cambia... ...porque claro... ...yo es que no me siento nada... ¿no? ...yo me siento muy portante... ...¿no?... ...sí... ...y entonces... ...todas estas cosas... ...en las que participamos... ...en la vida... ...y así... ...pues eso nos da fuerza... ...para... ...para... ...admitirnos... ...para reconocernos... ...para no admitir... ...que unas cosas... ...porque lo hayan hecho unos señores... ...toda la vida tenemos que decir buena, algo más? Pues luego, no, no, no queremos, ¿no? Queremos tomar nuestras decisiones, vivir nuestra vida, ser independientes, no tener que depender de alguien. Digo yo, no sé. Bueno, eso lo dejamos pues, claro, ¿eh? Sí, eso es. Yo en mi caso no tuve oposición para, para poder ir, yo me organicé como como pude para ir a todos los sitios donde pude. Pero también hay que reconocer que algunos, por miedo o porque no les apetecía, hubo mujeres que no les dejaban ir. Y las que se opusieron y dijeron, bien, a ti no te parece bien, pero yo en conciencia voy a ir, y estuvieron allí. Y mujeres que trabajaban en, en Euskalduna, que eran trabajadoras pues, de comedor o de, o de alguna oficina, etcétera, etcétera, también estuvieron en, en, en la asamblea. Uh -huh. ¿Y qué hicimos? Pues un montón de cosas. No sé si eso entraría en la siguiente igual pregunta que queríais hacer... Pero dale, dale, sí, o sea, sí. si vale. las preguntas pues, están ahí de reserva, pues ya me las hemos bien. comentado, sabemos por dónde queremos sí, ir. Sí, pues el guión, porque a veces <ríe> nos lo podemos saltar, ¿no? Nos dais permiso. Lo mismo que la iglesia, todo sí, por sí. sí. Bueno, pues eh, yo, yo voy a empezar por... ...las que fueron quizá un poco más suaves... ...que luego... ...el, el cortar el puente de Gusto... ...suaves... ...imaginaros qué palabra utiliza... <risa> ...suaves... Oh, ...después de tantos años... ...cuántos 30 y... ...oh pues ese... Es ...bueno... ...cuatro pues, así sería... Nos, parece, ...nos parecen suaves... ...pero no fueron nada suaves... ...cortar el puente... ...nos pitaban... ...que había que dejar pasar... ...no dejamos pasar... ...bueno... ...si habéis visto el documental... ...es impresionante... ...que a nosotros no nos parecía entonces... ...que aquello era importante... ...pero cuando estamos viendo el documental... ...y, los, y, y, y pancartas y cosas que... ...que, que, que hemos visto... Mmm, ...como decía una compañera... ...yo no sé si saldría... ...yo no sé si saldría allí... ...no sé si me quedaría delante de la tanqueta... ...cuando estaban... ...obligándonos que nos levantáramos... ...que nos iban a... ...atropellar se puede decir... ...con la banqueta... Y bueno, mmm, eh, jo, es que me, me estoy sonriendo, pero jo, qué duro, qué duro y qué fuerte. Y qué y qué ganas teníamos de defender aquello nuestro. Sí. Tú tienes otras anécdotas también fuertes que contar, Mariby. No, pues de esa participación, por ejemplo, a mí me pareció súper guapo lo de la cooperativa, lo uh -huh. de ir a a coger comida a la cooperativa en la cooperativa que tenían montadas las empresas que tienen algunas todavía donde tú ibas a comprar allí donde es verdad pues luego tiré antes contando de la nómina o lo que sea ¿no? y entonces pues cuando ya definitivamente la empresa no paga las mujeres son muy listas y entonces dicen ah oh, pues donde hay comida? pues en la cooperativa que la hemos pagado nosotras ¿no? Si, si con nuestros salarios lo hemos pagado pues vamos allí Y nada, se llenan los carros, se va a salir y se le ha encargado que no se puede pasar. ¿Cómo que no se puede pasar? ¿Quién ha dicho? Y además, ¿cómo no nos vamos a llevar esto? Si esto es nuestro, si lo hemos pagado nosotros, llama a la poli, anda, llámalo, ¿no? Porque esto es nuestro, tenemos que comer, lo tenemos pagado ya, y aunque no lo tuviéramos pagado, no lo llevamos. Y se lo llevaron, ¿no? Y fueron más de una vez. O sea que, porque además era verdad, sí, ¿quién sí. se iba a quedar con esa comida? O, o ir en el tren sin pagar, o las manifas que tú dices, o ir a hablar con el gobernador y decir, oiga, señor, ya le vale, ¿no? Nosotros lo único que nos mandan es poli, y además nos mandan a la calle, ahora bueno, ¿esto qué es? no Y él, como intentaba decir, lo que usted tiene que decirle a su marido, es que deje la huelga ya, ¿no? Y entonces pues alguna respuesta buena ya se dieron de ganar aquellos. Sí, sí, es que damamos locas dijeron. <risa> o sea, cosas que yo creo que pues pues con nuestro interés, que con el, la capacidad que teníamos, con la disponibilidad que había, pues había hijos que había que cuidar, había el terrible trabajo de la mujer además, ¿no? En casa, ¿no? Que no se reconoce nunca, pero eso hay que hacer. Y luego pues el encierro que se hizo en la fábrica, a mí eso me pareció muy positivo, ¿no? No sé, ¿qué impresión tienes tú? Pues yo, para mí fue la primera noche que pasé fuera de casa, no estaban mis hijas, no estaba pendiente de ir allí y dejarle solito. ¿Cómo se iba a volver él con, solo? Eh, sin ningún problema, creo que lo hizo, pero eh, como madre... Eh, Bueno, he dicho tres hijas, ¿no? O que estaba la pequeñaja, que eran cuatro ya. ¿eh? Y haciendo carteles y bancartas para sacarlas al otro día. Y, bueno, las cartas que se leyeron que había recibido una de nuestras compañeras que pues de, de mujeres que estaban de asturias sobre todo que estaban en huelga eh, alguna otra carta de empresas que, que estaban también que desde esos centros estaban preocupadas y estaban interesadas en, en la defensa de esos puestos de, de trabajo y de y, y bueno pues la situación que se vivía en aquellos momentos tan fuerte en nuestro en nuestro país y el miedo que pasamos que nos decían que si van a entrar que estaba porque estábamos estaban todas las tanquetas fuera y en la plaza del sábado corazón sí, sí. ¿Eh? y que si entran que si no entran que sí si... ay qué miedo pero eh, allí estuvimos fuertes fuertes hasta y por la mañana cuando salimos había muchísima gente eh, fuera allí en la esplanada y nos aplaudieron eh, bueno bueno eh, yo es que... To me siento súper emocionada cuando recuerdo todas esas cosas y la gran vía copada si <risa> sí. llegamos hasta San Nicolás y allí pues Eva soltó el meeting todo es muy muy interesante y eso nos daba a nosotras una seguridad una esa que decides tú ¿no? que decides tu sí. vida en en, en San, Santo Tomás tenemos también tomamos el kiosco en el kiosco de arriba y, y no sé qué fue la que estuvo de portavoz pero allí también hicimos nuestro meeting y les anunciamos que vamos a pasar la nochebuena en encerradas encerrados todos que estuvimos muchas fue una movida muy importante fue una batalla muy importante y bueno en eh, ...se consiguieron cosas a pesar de, de que lo principal no se pudo conseguir pero nosotras como mujeres yo creo que estuvimos donde teníamos que estar y eso creo que ha supuesto supuso para por ejemplo a patí o para lo, todas las que había participado no pues eso un una conquista en esos pasos hacia una libertad a quitar el miedo a hacer lo que nos parezca conveniente como tú dices pues algunas hubo separaciones en otros casos pues pues dijeron por aquí no voy a pasar lo mismo que no he pasado por lo otro y, hay, y hubo cosas que se ocultaron porque no interesaba decirlas porque hubo suicidio lo que pasa es que no se, se se ha ocultado como otras cosas se ocultan pero de los de dentro sí sabíamos que esa enfermedad no había sido tal enfermedad Por supuesto, primero una enfermedad. Para llegar a eso no se llega tan fácil, ¿no? Pero familias que sufrieron mucho. Y desde luego, algo muy importante que se nos está olvidando. La muerte de Pablo. Sí, sí, sí. sí la sí. muerte de Pablo. Que fue un infarto. Pero después de media hora que no dejaron subir al barco a los servicios de asistencia, ¿le llamamos infarto o ponemos puntos suspensivos? Pues sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo iba a volver un poco al tema del que estabais hablando de que pues os habíais encerrado, no sé qué. Y todas las eh, eh, todas las cosas que hicisteis por esa lucha y yo creo que vosotros fuisteis conscientes de realmente en eh, la aportación que estáis haciendo a esa lucha, o sea, fuisteis conscientes en ese momento o con los años habéis sido conscientes de de las cosas buenas que hicisteis en ese momento y que eso seguramente os empoderaría como mujeres en plan para luego poder estar en otras luchas o, o sea, ¿fuisteis conscientes realmente de lo bueno que hizo para la lucha y para vosotras mismas esa tarea que hicisteis en, el, en la Asamblea de Mujeres? Pues yo la impresión que tengo, desde luego, porque seguimos viéndonos, tanto para presentar el vídeo como... Incluso hicimos una comida, que hemos dicho que tenemos que hacer más encuentros de esos, ¿no? Pues yo creo que sí. Bueno, yo por lo menos además aprendí muchísimo, ¿no? Ese valor, ese coraje de las mujeres, porque cuando dicen que van, pues van, ¿no? O sea que eh, a mí son Yo creo es que trabajo mucho con, con actividades de mujeres y así. Jo, eso es una de las cosas que he aprendido de... Sobre todo de, de mujeres en situaciones de lucha, ¿no? Y yo a vosotras, bueno, aquí le tenemos a la compa que, que ahí fue luego de a, a, a, a la lucha sindical directamente, aunque que no sin siglas, ¿no? Que no se necesita siglas para hacer lucha sindical. Pues con las auxiliares domiciliarias, ¿no? Ahí tenéis una pelea preciosa miles de mujeres o sea, porque fue en toda la comunidad autónoma no la, la, yo viví la de Vizcaya claro y pues Escalduna para mí fue la, el, el bautizo en una lucha de trabajadora y yo fui creciendo por supuesto y ahí empecé a ver las cosas de, de aunque yo tenía ya una visión de trabajadora y, tra y trabajadores, pero al estar ya involucrada, ahí sí, lo vi de otra forma, más fuerte y más directa. Y bueno, pues con el tiempo, en Deuzcalduna, pues he visto que, bueno, que fue muy importante, que hicimos cosas que seguro que si las hubiéramos planeado así no hubieran salido, porque íbamos, se si nos ocurría... ...organizábamos y lo hacíamos... ...y como decía... ...fue mi bautismo de pelear... ...porque hace muy unos pocos meses... ...me despiden del Ayuntamiento de Getsch... ...de auxiliar domiciliaria... ...y ahí empieza otra lucha... ...y otra pelea... ...y bueno... ...pues sindicalistas sin, sin siglas... ...pero... ...las de auxiliares domiciliaria... ...lógicamente... ...pues una pelea de años... ...y de un juicio y otro juicio... Y en la calle no fue demasiada, nos encerramos también, etcétera, etcétera. Pero en los juzgados fue una una lucha de y al final, bueno, pues nos dieron la razón porque la teníamos. Hombre, encierros en todos los ayuntamientos, de sí, los sí, pueblos, sí. de todos los lados. Sí, sí, sí con cargas fuertes y consiguieron y conseguisteis que os reconocieran los atrasos, que os los tuvieran que pagar, que te queráis fijas realmente, que obligasteis a los jueces a que reconocieran una cosa que vosotros tenéis clarísimo, ¿no? Bueno, es que es que las propias instituciones que trabajamos para los ayuntamientos nos tendrían en economía sumergida. Era Bueno, voy a decir la palabra delito, pero ellos como no, ellos no hacen nunca delitos. Sí. pero eso eso fue un exitazo y eso Eso no se consigue con la pelea y el empeño y la la marcha que tenías a pesar de todas las dificultades. Porque ahí sigue cargándote con los hijos, hijas sí, sí, y lo que sí, haga falta. No, y además hubo en algunos juntamientos conflictos muy gordos. Desalojos, arrastres, eh, roturas de tobillo en algunos sitios. Eh, que fue una pelea que tampoco fue fácil. Claro, no, no fue nada, nada, nada fácil. Sí, sí, sí. Y no me dices de la lengua, porque podría decir más cosas. <risa> <risa> Encantadas <risa> vosotras. <¿no? risa> eh, bueno, pues allí seguimos en lo que podemos, yo por lo menos en lo que, en lo que puedo, eh, diciendo que los derechos que hemos conseguido primero otras y otros, y ahora nosotros, y tenemos que seguir intentándolo y haciendo camino al andar. Muy bueno, sí. <risa> y bueno, ya o sea, vamos a ir terminando. Y así como una última pregunta que puede que sea como vosotras fuisteis, como las que abristeis un poco la veda y ahora pues estamos gente que somos más jóvenes y tal... ¿Y cómo veis en plan, cómo ese cambio de... ¿Cómo veis a la gente que nació, a las jóvenes que nacimos después de la batalla de Euskalduna? O sea, ¿cómo veis que hemos avanzado en eso tanto... Pues como hemos eh, contextualizado antes, tanto social y económicamente así. O sea, y como el hecho de mujeres también, ¿eh? Y Parcatu, También por lo que también estábamos hablando antes eh, de hacer la entrevista, ¿no? Que igual... Todo el cierre de estas grandes industrias fue como el primer paso hacia lo que apuntabas antes, Mariví, ¿no?, de esta reestructuración de la economía a nivel mundial y, claro, eso ha llevado, aparte, a un cambio de sector, también a una facilidad en la precarización, ¿no?, y... ...también eso... ...como un mayor individualismo... ...aun por eso yo también quería... ...antes apuntarle el comentario este... no ...de la percepción de que son cuestiones colectivas... ...¿no?... ...y cómo nos veis a las jóvenes dentro de todo... ...esta vorágine que podemos decir que igual... ...aunque vendría de antes... empezó a desatar en aquella época... ...con los cierres de estas grandes industrias, ¿no?... ...pues mira, yo creo que... ...cada periodo es un periodo, ¿no?... ...el periodo franquista fue el que era... ...nos agrupamos para no sé qué... En este caso, porque nos echaban a la calle, porque es, pues, pues, que fue terrible. O sea, es que era un, es que hoy cerraban una fábrica y mañana dos, y luego las auxiliares todas. Y entonces, pues, como decían los del 15M, lo llaman democracia y no lo es. Pero no lo, nos lo estábamos creyendo, que estábamos en la democracia, y entonces cabía todo. Las leyes que hacían no sé quién, aunque no fueran buenas, vale, pues sí, conseguíamos el derecho al aborto... ...cortado, recortado... ...reparido, tal... ...no sé qué... ...bueno, ¿no? Y... y ...no era nada bueno... ...pero bueno... ...pues vamos consiguiendo... ...pero eso nos iba metiendo... ...en un tubito... ...¿no? ...tacatán, tacatán... Sí. ...sin salida... ...y sin cuestionar esos poderes... ...y las leyes... ...y tal, ¿no? ...hame por detrás y decía... ...ah, que es esto tal... ...pero... ...antes no había democracia... ...y ahora hay, ¿no? ...que nadie sabe... ...la dictadura que es eso... ...pero claro... Sí. ...pero ahí está... ...entonces yo creo que como las cosas suben y bajan en esta cosa de de la vida y los momentos políticos y, y todo, y la situación económica que, que preparan los que mandan, pues ahí a veces pues picamos en una cosa y otra. Me ha sorprendido sobremanera y preciosamente en la huelga del 8 de marzo, donde yo creo que se han juntado muchas cosas... Porque todo sigue un proceso, también la gente joven, aunque aunque no haya estado en el periodo de atrás, pero es consciente de que le quitan las becas, de que las matrículas suben en la UNI, de que no hay trabajo, bueno nos dan el trabajo. Y si nos dan, como decía una el otro día, le digo, bueno, ¿y qué tal, cómo te va? Y me dice, oye, trabajando más horas que un reloj y cobrando menos que nada, o sea que... Pues eso, pues, pues, pues vivir, va a malvivir, ¿no? Trabajando 14 horas, me aseguran por 4. Bueno, pues es una situación que se da. Y entonces no solo se da, se sufre, ¿no? Y aunque alguien diga que las mujeres tal, no sé cuántos, como que se caen ¿no? Pues no. Yo creo que eso está reforzando, está precioso. Ha sido precioso también la respuesta de la de la sentencia de que han hecho los jueces <risa> diciéndoles a los de la manada que pueden seguir haciendo las barbaridades que han que les va a muy bien no entonces jo, esa respuesta esa conciencia que se está asumiendo por un lado se ha dado un salto súper importante conciencia feminista es que ya no se dice Esta cosa de féminas, ¿no? Ya sí. no. Ya está en los periódicos, en las tertulias de esos babosos que dicen punterías. Pues están diciendo feminismo. Ah, ya no es esa palabra maldita. Y dices, oh, qué bien. O sea, bueno, hemos... Todavía sido... no siguen llamando feminazis, ¿eh? Pero... Pero, bueno. <risa> Pero no importa. Siempre tiene que haber fachas. Hay sí, fachas sí, sí, en estos países. Sí. O sea, eso, no, eso está claro. Eso no... Y que, y que nos están dando demasiados derechos, no nos dan nada. Se yeah. Nos están quitando todo el día, ¿no? Pero bueno... Yo creo que, jo, que, que todo eso tiene que madurar, ¿sabes? O sea, que eh, la juventud, o sea, se ha encontrado con una cosa, como algunas veces nos decían algunas eh, jóvenes de la UNI, y así, ah, pues tenemos libre todo lo que queramos, si queremos vamos para acá, vamos para allá, pero ahora, viendo las limitaciones que les están poniendo a su propia vida, ¿no?, las leyes la situación económica, el que no te puedes ir de acá para allá porque te quitan los derechos aquí, el que las personas inmigrantes no están en este país, o sea, hay una ley de extranjería que dice que tú no estás aquí, y aunque haya miles de personas, ¿no? Entonces, bueno, nadie es tonta, ni, ni a nadie se le pasa todo eso por alto, ¿no? Entonces yo creo que es un momento precioso. Y para llegar aquí... Que todavía no hemos hecho más que dar unos pasos así igual, mm. tan grandes, ¿no? Para llegar aquí, pues eso me pues requiere un procesito. Eso no se hace de la noche a la mañana. Pero bueno, a mí, el otro día en, en la mani contra lo del de juicio tan beneficioso para la manada, ¿no? O sea, es que estabais toda la gente joven en la calle. Mm. ¿Quién lleva la mani? La gente joven. ¿Quién tal? ¿Quién organizaba? Bueno pero además también o sea yo lo que me fijé justo en eso también es que había gente como de todo de todo tipo si ¿Sí? o sea, Ya que no es como... A ver, voy a hablar así un poco mal, ¿eh? Pero que ya no es solo una cosa de unas feministas como más de, de izquierda, de una euskalería de la izquierda, de más borrocas o lo que sea. O sea, sí. ya es una cosa que afecta a... O sea, que realmente la gente se ha da dado cuenta que nos afecta a todas y que es problema de todas. Y había perros, niñas, niños, padres, madres... Bueno, madres sobre todo, pero quiero decir... O sea, mujeres y, y todo tipo de gente también, de todo tipo de corrientes y de y de historias que al final eso es lo beneficioso también porque nos afecta a todas las mujeres, o sea, Exacto. no es una cosa solo de, de lo que se le llama las de siempre o las que las mujeres que siempre han luchado, o, es como un es que es algo de todas, o sea, puedes salir a la calle en San Fermines que te violen y que digan que has abusado de ti, o sea, que no Sí, sí, sí. No tiene mucho Yo creo que ese es, es, es, es alto. Que pues la o sea, la fuerza esas cosas no se hacen de la noche a la mañana, o sea, que hay ese periodo donde uno analiza descubre las corelalas pues que ese es un robo descarago de que nos están haciendo o sea no hay no hay dinero para la sanidad que la hemos pagado todas no hay dinero para la educación que la hemos pagado todas y unos señores se meten ese dinero en los bolsillos y es que se ríen de nosotras no y entonces jo, estas respuestas que se están dando Es una porque la co concienciaencia se adquiere en la calle no nos enrollamos o sea que si ahora mismo hay esa capacidad de, bueno porque fue vaca o sea pasa la descendencia y antes de que se sepa ya el resultado se dice hay que prepararse que viene buena ¿no? uh -huh. y entonces rapa de repente la calle se llena no entonces eso eso no lo tenemos que perder tenemos que seguir Porque eso es lo único que les va a parar a ellos. Las, las gentes jubiladas, que ahí no hemos dicho nada, no hemos dicho Yo nada. Yo iba a decir, decirlo, ¿vale? iba a comentar que me, me, estamos despertando. Necesitábamos algo para despertar la sociedad. Y cuando es, la sociedad se ha movido y está en la calle, los poderes no les queda otra alternativa que moverse. Y se están moviendo tendremos que con mucha cautela, muy, con mucho cuidado y con mucha responsabilidad este movimiento tan impresionante que está en la calle por todos estos colectivos ¿eh? que no nos lo manipulen, que seamos los propios movimientos los que llevemos la la batuta como la Asamblea de Mujeres de Euskalduna, que fuimos nosotras quien la llevamos es que no habéis metido lo del principio del documental que empieza ¡clac, clac, clac, clac, clac! Está, muy bien, está muy bien y los jóvenes tenéis mucho trabajo y iba a decir hijas mías como tengo hijas un poquito mayores que vosotras pero de verdad que habéis tenido un ...una avanzadilla... ...pero no sirven las avanzadillas... ...y sí. si vosotras no las seguís... ...así mm -hmm. que ahorrarán... ...descata mutilac... ...y entonces yo pienso... ...pues que cuando... ...en nuestra época... ...pues yo ahora ya tengo 74 años... ...pero en nuestra época... ...que cuando empezábamos... ...que no había más nada... ¿no? ...¿qué hay que hacer... ...¿cómo... ...de dónde vamos... ...de dónde venimos... ...todo eso ¿no? Pues... ...metimos mucho la pata seguramente... ...pero respondía... ...a lo que había allí... Y es la gente joven la que tenéis que decir porque, ¿qué vamos a hacer las viejas ya? Las viejas ya, seguiros, yo encantada el otro día, ¡ah, ¡Oh, qué bien! Todas las, la gente joven, eso, dirigiendo las cosas, haciendo las ¡buah, qué gozadas! Eso, eso es, porque si esto tiene continuidad, qué bien, ¿no? Pero, para acá tuve, Mariby, pero precisamente por eso sí que os necesitamos, y también sois imprescindibles, porque es para que se mantenga la continuidad. ¿No? para que tampoco pensemos que esto pues tú mismamente lo has dicho no o sea que si hemos llegado un 8 de marzo como el que se ha dado ha sido un proceso y también nos necesitamos para que nos estéis recordando que precisamente eso pues si vosotras tuvisteis que inventar cosas porque no teníais referencias que nosotras sí las tenemos y sois mujeres de carne y hueso eso, mujeres que habéis estado en la calle que no, no exclusivamente escribiendo libros o contándonos cómo tenemos que pensar las cosas sino desde una experiencia y porque, y que por eso también Sois importantes, por ejemplo, un día como hoy en un programa de radio como este, ¿no? Hoy, sí. nos dos encantados y a que estamos pasando. <risa> <risa> y agradecidas para lo que queráis. Sí, sí, sí. Pero eso, yo, yo, eso esa conjunción, ese respeto, sobre todo ese respeto. Ni tú eres más, porque tengas no sé qué, ni una ficha aquí, ni nada, no, no. Somos, o sea, que es que tenemos que darnos cuenta, además van a intentar dividirnos todo el rato, lo mismo que con las pensiones. Que si a este le damos el 1%, que si al otro el 3%, que si no sé qué... Y al final, para tres años! ¡Ostras! <risa> <risa> Mientras yo gano la votación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que... Yo creo que hemos aprendido mucho, ¿no?, de las trampas que nos tiende el sistema, ¿no? Mm. Eso, bueno, para mí, ver a gente, mujeres intelectuales, mujeres artistas en Hollywood, aquí o donde sea, ¿no? Ver todo eso que somos conscientes de sacarla a la calle... Y no engañar y decir, bueno, no, no, estamos así, ¿no? Pues eso es fundamental. Estamos dejando de ser mujeres florero. ¿Eso? Muchas, la inmensa mayoría. ¿Eso? Entonces, mm, es muy muy importante, muy importante que sigamos nosotras, claro, y, y con, con vosotras apoyando. ¿Eh? Sí, sí, a todo no, no. adelante. Ellas tienen que dirigir. sí, sí, sí <risa> posándolas. No, pero es que no la gente si ya pues ya me canso, ya voy a una manifestación en un ratito y digo, "Uy, las espero al final", porque es es, es, es la gente joven la que tiene que marcar, ¿no? Es que, eso es lo que hay que respetar ahora y ya pues trabajar, yo creo que eso es un algo que aportamos, que aportáis en esta época. Antes éramos más sectarias, Ahora ese es un salto que se ha dado muy importante. Siempre va a haber sectarismo. Eso no, tampoco sí, sí, sí. Y contradicciones entre tú y yo, entre esta y esto, entre tu padre y tu madre y yo, mi prima, todas, ¿no? Pero se ha dado un salto súper importante. Claro, no te cuento yo en los años 60-70. Sí, ¿no? sí. La, cosa, no. vamos, la mejor y la más rubia y la más guapa y los demás que se des, vayan desmarchando, ¿no? Es este... ...hay un paso ahora muy importante... ...que tenemos que aprovechar... ...ese respeto... ...ese reconocimiento de todas... ...eso de ponernos de acuerdo en lo que podamos... ...en lo que no... ...pues tú sigue pensando que la Virgen María y no sé qué... ...y la otra que Satanás nos dice sí o no... no ...pero... ...eso no tiene que ser... ...un problema para... ...para nosotras... ...tiene que ser... ...algo que se aparta en un rincón... ...que cada uno haga lo que quiera... ...pero a ver... ¿En qué, qué nos ponemos de acuerdo? ¿En esto, en esto y Pues a la calle, compañera, ¿no? Desde luego, ahí está. Pues, bueno... Sabemos que podemos estar aquí horas y horas y horas, pero igual vamos a ir cerrándolo. Muchas gracias por haber venido, chicas. Hoy, ha pues sido sí un placer. Nada. Nosotras encantadas. Bueno, a mí me encanta hablar. Ya <risa> se nota. Ya. <risa> y Yo tampoco suelo estar callada. <risa> Y nos seguiremos viendo en las calles. No cabe sí, Ahí estaremos. Es. Mm, el primero de mayo. Estamos las del eje de cuidados de la huelga del 8 de marzo. Nos encontramos en la plaza circular a partir de las 11 de la mañana. Y ahí vamos a representar algunas cosas, algunas perfor... Bueno, algunas historias haremos. Y de paso, le repartiremos una hojita a la gente de los sindicatos, que también les queremos mucho, pero queremos que también vayan reivindicando esas cosas que nosotras pues se nos niegan, esas cosas que ni siquiera salen a la palestra muchas veces en esas plataformas de reivindicativas del derecho al trabajo. ¿no? Vale. Y que hay igual trabajo, igual salario y muchas más cosas. Vale. Pues con ese apunte lo dejamos. Es que es ricasco. Es que es ricasco. Ah, Suri. Gracias, Suri. Ador. No. Ador. No. Yes, it on. Iurogeita bosteko otssaaren hogeita batean, Malkon Xs Manhattaneko Audun Ballroomen diskkurtso bat ematen ari zela. Botatako haaseei tiroetatik lau bularrean jaso zituen. Analista askoren arabera erailketa AEbetako gobernuak agindu zuen. Malkonkis ahan jaio zen Nebraskan. Beraita, Kukus Klanekin harremana zuen supremazista zurien talde batek erahil Bere iruan aiak ere gizon zuriek eragizituzten, bat jipoitua. Aktivismo beltzaren irudi nagusienetakoa da malka unekis. Eskubide zibilien aldeko borrokaren irudi adierazgarri netarikoa izan da. Bere pertsona beltzen aldekoa. Botere beltza eta beltza izatearen arrotasuna, argi irudikatzen ziren militante horren gan. Bi mila malaukoa buztuaren fergusonen poliziak Michael Brown elail zuen. Balazuriek, bereziki, polizien, pistoletatik jaurtitakoek, pertsona beltzak erailtzen jarraitzen diduzela gogoratzen digu Michael Gastearen oroimenak. Hai que defender la libertad del pueblo, con todos los medios que sean necesarios. Quien rechace la violencia revolucionaria, ketatxe la palabra revolución de su vocabulario. Bueno, va ba, men auki dugu gure kide baten ahotsetik eh, eh e, mailetsa bateko beste femeride bat, mailetsa batek eh lusatu digun beste femeride bat eta bueno, ba horrengo ataletan eh, ba jarraian isingo da, isingo da besti bitxu eta besti horren ostean, ba arrastiko egitaldien konturen mailetsa bat eginek eh, are, eh, arenalean edo areatsan egingo dauen ekinenen arire, ba, Ba, autonomia, langilea autonomia edo jorratuko da. Eta, bueno, abesti, urrengo abestiaz e, e, gure ekideak e, kontaruko esku gauzatxu batzuk? Bai, ba, bueno, ba, urrengo kantantzungo guna la legera du izena, italiar kantaba da, eta la legera tituloa okerrezpanago eta bestelan norbaite, ba, bueno, Jo txusenduko dugu este albistean, no nengo informazio hau. Hmm. Eh, o ke respanago la leyera eitzen zioten, ba, Italia Italiaego iparraldera joaten ziren langileten poreroek eta eramaten zuten, ba, paketetxoari, eh? Ba euren zera gaztela satiloa edo deitzen, no, zera, zera, bai. Ba orreri itzen zioten eta, bueno, kanta honek lanaren gaineko beste ikusperigi bat helaratzen digu, ba, langile hauen ahotsetan. Eta, bueno, hau txetan. letretan, eta esan bost, gaur egun, hola, herri mugimenduan italian, mugimendua autonomarekin lotuta ere ba, asko herrebendikatzen den eta kantatzen den kantabatela. Eta, bueno, igual si que tambien komentar por esto de que pretendíamos contar cosas en castellano, que ahora vamos a escuchar la canción La Leggera, una canción en italiana, de, que cuenta como... Bueno, cantada, creada por aquella gente que iba desde el sur de Italia a trabajar al norte, ¿no? Y llevaba, pues eso, la, la leyera, si no nos confundimos, ese, ese petate, ese, ese, ese atillo que llevaban con sus cositas. está también eso, ¿no? Recordar que si ponemos ahora esta canción es porque luego vais a escuchar una entrevista sobre el tema este de la autonomía italiana, eh, tema que también seguiremos, del que seguiremos hablando luego a la tarde, a las 5 en el Arenal, en esas actividades que ha preparado Maya Il lunedì la testa mi vacilla Oi che meraviglia, non voglio lavare Aquí seguimos en este programa especial del 1 de mayo y bueno recordaros que hoy a las 5 habrá una mesa redonda en el Arenal que se tratarán varios temas como por ejemplo el de la autonomía y para eso hemos traído hoy aquí con nosotras a um, un miembro, una un compañero del de Herrimugimendo y bueno para ir centrando un poco el tema sobre la autonomía pues qué es, qué es más o menos la autonomía obrera. Bueno, creo que hay muchas definiciones de, de autonomía autonomía obrera y bueno, en mi caso conozco más bien uh, el caso de italia tanto a nivel histórico como conceptual y ahí para situar un poco podemos decir que el movimiento los movimientos autónomos surgen desde el 68 y al menos hasta el principio de los años 80 um, uh, son uh, de, de lo más fuerte lo más uh, novedoso a nivel revolucionario que se da de algún modo Lo entiendo a nivel italiano lo que ha sido, ha sido una rebelión en contra del Partido Comunista Italiano y de su concepción de la revolución estatalista, bueno, o de la no revolución, como electoralista, estatalista. Y más bien, más que de autonomía obrera, a mí me gustaría situar, al menos en el contexto italiano, se habla más bien de autonomías en plural, porque si sí, es verdad que había una autonomía obrera más sí. uh, marxista, más... Uh, como que venía de la tradición del movimiento revolucionario del siglo XX, pero bueno, había también... Uh, otras uh, subjetividades, otras ha, ha sido también eso, la autonomía, la ruptura con el sujeto histórico, entendido así como un sujeto, y un poco pluralización, pues se han dado lo, lo, las experiencias de los feminismos, las, las experiencias de la liberación en el campo sexual, y un poco todo esto, la, lo que podemos decir autonomía, autonomías, ha sido lo que recogía todo eso. Y bueno, también y... que hemos dicho lo de este concepto, ¿no?, de la autonomía y tal... ...y se centrado un poco en los años 70-80... Uh -huh. ...en Italia, más o menos, ¿no? Uh -huh. Y ese movimiento, ese concepto... ...¿qué características tenía en, en, el, en la contextualización de esos años? Uh -huh. mm, bueno, recogiendo a mí ya respecto a la primera pregunta Y con la segunda, y respecto a esos años y también todavía la actualidad de este concepto, yo veo que la autonomía, tenía como autonomía de clase, autonomía de la clase obrera, autonomía, quiere decir autonomía contra el capital, también una de las rupturas más interesantes ha sido que era autonomía también contra el Estado y contra un determinado modo de entender la revolución, pues el modo de la izquierda histórica, pensando en la revolución tenía que, este, que ser algo como hacia futuro, mientras lo, lo guapo, lo más potente de, de esa autonomía ha la, esa ruptura la, el comunismo no es algo que tenemos que construir en el futuro para nuestros hijos, para nuestras hijas, nietas sino es algo de que tenemos que construir hoy, eh, es el comunismo aquí y ahora, y pues eso conllevaba mucha ruptura eso, con el estatalismo el no pensar que la revolución tenía que pasar para la construcción de un estado, mm. sino que podía ser más difusa en algún modo, el hecho de rechazo respecto al trabajo asalariado el pensar que no no tan no eso más que con la tradición marxista iría con la tradición de los partidos comunistas del siglo 20 el pensar sí. el dignificar el trabajo y el pensar lo, lo, lo guapo que es la clase trabajadora sí. entendida como la quien a quien le gustaba su trabajo en la fábrica mientras lo que dice lo que decían los autónomos las autónomas es no la, la clase revolucionaria es la que odia el trabajo porque el trabajo sí. son las cadenas que los capitalistas los burgueses nos ponen a los pies y bueno y otra de las rupturas más interesantes ha sido justamente en eso el saber mirar cómo estaba cambiando la conformación del capital y el hecho que el capitalismo no era tanto ya solo explotar explotar en las fábricas, sino que mmm, empezaban procesos de esclavización de subalternización también en las ciudades, en los barrios, en las metrópolis, pues un poco cambiar ese chip que la clase revolucionaria no era solo el clásico obrero de fábrica, sino sí. cómo quién qué es quién son quién es la clase obrera hoy y entender que Había que mirar más a la, las metrópolis, a los barrios, a cómo construir vidas colectivas en los barrios y pues desde ahí, a nivel, para pasar un poco en, la, en las prácticas, todo el, eh, por una parte, se, un, el horizonte era construir unos barrios autónomos, varios en que no entrase ni la policía, ni los camellos, ni la droga, en algún modo la autogestión no a nivel solo, como se puede entender a veces hoy, de ocio, sino autogestión integral de la vida y que no delegamos nada, no delegamos nuestra seguridad, no delegamos eh, y, y bueno en, en algún modo el, el intentar ir por ahí, construir contra frente al poder estatal a los poderes capitalistas, construir un contrapoder territorial, mm. situado real, y eso pasaba por muchas prácticas, como podía ser las prácticas de la ilegalidad difusa el, el hecho de que Mm, también esto tiene que ver con los debates de ese tiempo frente a, la, a esta Izquierda que hablaba que escribía constituciones y hablaba de legalidad, los autónomos y las autónomas proponían no, no el, el ilegal, la ilegalidad en el presente capitalista patriarcal colonial es una forma revolucionaria, pues tenemos que ir al supermercado y espropiar los supermercados colectivamente. tenemos que ocupar casas y no pagar los recibos porque pasta, esta pasta está yendo al capital. tenemos que financiarnos por medio de, de robos en los bancos y ha sido como, un, como una explosión de todo eso. También en el sentido de la violencia cambia un poco el chip. Ya no es tanto la violencia entendida, no es solo la violencia entendida en sentido no sé, clandestino, de grupo armado, sino más formas de violencia. toda la, la, Lo que pueda expresar esta nueva clase obrera, desde también había en los años 70, por ejemplo, en Italia, muchísimos grupos armados, pero se articulaban con otras formas de violencia, como pueden ser más de Caleb borroca podríamos decir. O sea, más como de desobediencia civil Tam o algo así, ¿no? También, también hay esa parte muy performativa. Eh, por ejemplo, en Italia había un, eh, unos grupos que se llaman lo, los indianos metropolitanos, que era un poco esta subversión a nivel de artístico, de performativo, que sí. pero también muchas veces se intenta aislar, como decir, si sí, no, los que eran buenos eran las Brigadas Rojas o no sé qué otro sí. grupo armados, porque eran los más macarras, mientras estaban los hippies. Y en realidad sí. esta separación no la puedes hacer, era todo un movimiento y la, la riqueza de ese movimiento era en todas sus partes. Eh, una cosa que quería que escuchándote ahora se me, me ha venido a la mente es un poco la idea porque cuando has hablado no del eh, el, como el sujeto revolucionario como el obrero no pues plantear que igual eso tenía que ser superado esa imagen o llevarlo a la práctica eh, a mí igual sí que me, lo que me ha venido a la mente es un poco porque sí que tenemos como mucho esa imagen de la Italia también de la posguerra. ...muy industrializada, ¿no?, muy en torno al, al trabajo en las fábricas... ...las fábricas de coches especialmente, igual es lo que nos viene a la mente... ...y claro, ahí a mí me da, me hace pensar, ¿no?, como, o sea, qué generación... ...o qué salto cualitativo o qué, ¿no?, había, se dio entre uno... ...o sea, si es una cuestión generacional, este cambio de perspectiva... Porque, claro, también como estabas hablando de los barrios autónomos, también me estoy imaginando ahí a mucha gente que no tiene por qué ser exclusivamente joven, ¿no?, participando en generar esa autonomía en su barrio, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el cambio? O sea, ¿que hubo algo que se pueda haber, no sé, cual, cualificado, que se le haya podido poner nombre a algunas características, algo que hubiese, así como para que se hiciese ese, chip, ese cambio de chip? Mm. Pregunta bueno, difícil. ¿eh? Yo creo que el factor generacional sí que ha sido fundamental. Bueno, ver, habría que mirar, hacer miradas ahí sociologías, psicologías históricas, pero creo que lo que pasó en realidad es que desde la aparte con los cambios del capital que se iba viendo, que, que ya el, la fábrica iba perdiendo centralidad... Por otra parte también, ¿quién estaba en las fábricas? cuando la, los, la nueva clase obrera también estaba en las fábricas, pero solían ser, al menos en Italia, migrantes del sur de Italia que habían llegado, un poco como hoy todas las, las migraciones de fuera de Europa que llegan a Europa, con este sueño del, venga, vamos a trabajar porque en nuestra tierra no hay trabajo y vamos a ayudar a nuestras familias y ver que el trabajo les proponían era un trabajo de mierda, y era un trabajo negro, y, y pues empe, empieza de ahí también del ver que tu condición como migrante no es la misma que la clase obrera de hace un, el proletariado de hace algunos años. Y bueno, y de ahí empieza y se abre en algún modo una, en, en el camino de Vale, vamos a ver pues qué formas de liberaciones son más adecuadas a nuestra condición, Y de ahí se, se abre un mundo, se abre un mundo y se ve que lo mismo que pasa en las fábricas, que pasa a los jóvenes, pasa en los barrios y pasa a gente que normalmente no se considerarían proletariado, que eran gente que vivía más de robos, de, pues se piensa de en lugar de criminalizar quien vive de robos, lo que hay que hacer es organizarles y organizarle ¿Hacia dónde tenemos que ir a robar? ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo de clase? Y de ahí también empezar a componerse también con otras ya no era solo algo juvenil, sino si queremos construir barrios autónomos ¿Qué hacemos con la gente más mayor? Y empezar a ponerse preguntas, más que dar respuestas O sea, más igual como movimiento, ¿no? O sea, no como lo que tú has dicho, o sea, no como personas en plan individuales sino como movimiento centralizarlo todo a eso, ¿no? Al enemigo, o sea mm, Claro, sí, sí Y bueno, o sea, ya que estamos hablando de esto, ¿cómo lo podríamos trasladar hoy en día, o sea, la autonomía, la situación de hoy en día, o sea, lo que vivimos hoy en día? Hmm. Bueno, es complicado porque creo que algunas de, de esas preguntas, y antes realmente lo que han hecho de bueno poner preguntas y muchas siguen ahí o de las habrán cambiado o habrá que cambiarlas, pero hay muchas diferencias en su tiempo todavía, por ejemplo, los años 70 estamos hablando de una época en que hay un movimiento obrero a nivel internacional, que, que hay ese sueño de la revolución mundial todavía sigue ahí, ya no solo porque hay la Unión Soviética, sino por los movimiento de descolonizaciones en todo el mundo. Pues bueno, eso eso objetivamente hoy ha cambiado. Hoy miramos afuera y así de una mirada vemos que el capital está ganando, está ganando sí, mucho sí. más que en los años 70. Creo que, pero hay muchas cosas que sí podemos aprender. Por ejemplo, respecto a esto del sujeto histórico, que claro que tiene que haber un sujeto revolucionario, pero el asunto es que más que centrarlo en eso, en buscar o en enunciar que hay un sujeto revolucionario, es centramos un poco en qué quiere decir hacer un proceso revolucionario, hacia dónde tenemos que caminar para hacer un proceso revolucionario. Y en ese sentido recogería mucha, muchas rupturas de eso, como pueden ser el poner la vida en el centro, no tanto el, el pensar que en euskistía, galería, por ejemplo, todavía hay esta concepción del el trabajo como algo digno, algo que hay que hacer eh, y, y que no quiere trabajar, son son escorias eh, y recuperar la politicidad de el rechazo del trabajo, que el trabajo el trabajo nos da asco, eh, ¿qué quiere decir poner la vida en el centro? Quiere decir pensarnos, pensar la revolución como algo que no es la toma del Estado, sino algo que vamos construyendo día a día que vamos construyendo en nuestras relaciones en el modo en que nos relacionamos con, una, con nuestros amigos y amigas y con el mundo y, y bueno y está a nivel práctico que quiere decir retomar uh, de, esta, esta forma de pensar la ocupación por ejemplo la ocupación colectiva como forma de reapropiarte de un espacio y convertirlo en, en, en un lugar lugar de relaciones bueno que puede ser la ocupación pero que yo empujo para la ocupación creo que tenemos que ocupar y que todo el mundo debería ocupar Pero ya hasta alquilando, en plan, el, el romper con esa, sí. con esa lógica individualista de, de pensar la vida, el día a día, y, y bueno, ¿qué más, ¿qué más podríamos decir? Bueno, para otra parte, siempre pensando en el debate de Euskal Herria creo que sí también se están haciendo pasitos en ese sentido, por ejemplo, un, uno de las cuando se hablaba de los barrios autónomos y de contrapoder, se hablaba también de, vale, y ahora mismo dependemos del capital, por ejemplo, a nivel productivo habrá que tomarnos nuestros propios contrapoderes, quiere decir también infraestructuras populares, pues medio de producciones populares. Creo que en ese sentido el debate se está dando en Euskal Herria desde más sitios y, y es interesante de cómo construimos. vale Si somos contra la economía, y contra la economía capitalista y queremos ir en contra de ellas, tendremos que dotarnos de nuestras herramientas. También por otra parte, siempre, siempre mirando a Euskal Herria, me parece que lo que hacen por ejemplo los feminismos autónomos en los barrios contra los, los violadores, los acosadores de ir a por ellos esa es una forma de autodefensa, si queremos construir barrios autónomos hay que construir nuestras propias autodefensas a diferentes niveles, en ese caso es feminista pero habrá que hacerlo también con el mundo del trabajo y ahí se está sembrando en algún modo la autonomía sí. que viene y También. a mí bueno, tú estabas ahora centrándote un poco en, en contextualizarlo en euskal Herria, pero sí que es verdad que igual pensando y que también igual de en cierta manera ahí con ese cambio no social que del que hablábamos que se dio en italia que me estaban viniendo por ejemplo bueno, me estaba viniendo a la mente también igual lo importante de articular cosas que también se hacen ¿no? porque me venía a la mente cuando hablabas pues eso de ir a expropiar o no bueno, que hoy ahora no sé si justo exactamente ha sido lo de los supermercados, ha venido a cuenta tuyo, me estoy liando con la otra entrevista, ahora ya me estoy haciendo un poco un lío, pero, o con lo de las autorreducciones, ¿no?, se han, llamadas así. Eso, en el Estado español, se ha estado haciendo, pero se ha estado haciendo como, aunque incluso fuese organizado de manera colectiva, se ha estado haciendo como, han quedado como islitas, ¿no?, y pienso, por ejemplo, en lo de manera colectiva, pues las expropiaciones en los supermercados en Andalucía, ¿no?, uh -huh. con el SAT también ahí, pero... ¿No? que al final es una cuestión de responder a una necesidad de pobreza de gente que que, eso, que que realmente que no evidentemente el espacio del trabajo como existe hoy en día planteado no es un espacio ni que quieran ni que sea es que le está vedado y luego no. también pues también por zonas de Andalucía y así es donde se ha dado lo de las autorreducciones ¿no? entonces también como Incluso en esos, en, mirando eso, ¿no?, más allá igual al Estado, en esos espacios geográficos o en esos territorios en los que pueden estar dándose este tipo de situaciones que empujan a, también como la falta esa en la articulación de todas, ¿no?, de buscar maneras, porque realmente de articularse también es cuando vas a llegar a cambiar esa perspectiva que también existe en parte de la sociedad de, no, no, es que están robando esta peña, ¿no?, que también sí, sí. eso es lo que totalmente de acuerdo. Y bueno, ya para sacar lo positivo, yo creo que por ejemplo Andalucía en ese sentido, es verdad que son islitas, pero también están dando sus frutos poco a poco y, y bueno, ya hablando de estados opresores, también si miramos a la otra parte de, de los montes hacia Francia, también creo que se está construyendo el Estado francés tal vez el ejemplo más grande ahora mismo en Europa de cómo se está construyendo autonomía es el Estado francés. Pienso a la SAD y a los proyectos ya no solo pues está claro que si hablamos de autonomía No se va a construir la autonomía ni pacíficamente ni solo en un plano de construcción. Hay que hay que poner un plano de de destrucción y, como decían los autónomos y las autónomas italianas, no, no hay clase, no existe clase sin lucha de clase. Pero si miramos a Francia, por ejemplo, tenemos un poco todo. Tenemos la construcción de las comunas como en la, en la SAD, en los diferentes territorios autónomos. Tenemos París, que, que son tres años, que es un, un estallido continuo de pulsiones revolucionarias, de la ocupación ahora mismo ocupaciones de universidades al ministerio tiempo huelga de la de, de los trenes y en, en, en más fábricas sí. también y, y bueno creo que ahí no nos están dando al menos a nivel no sé si ahora mismo cómo lo están articulando si, o no, no sabría decir si lo están haciendo bien porque sé también que hay conflictos pero creo que, que están que están caminando hacia eso y estoy estoy totalmente de acuerdo respeta a la pregunta que la cuestión es esa es un poco ver cómo articular, y bueno, es hoy y lo ha sido antes, también para aprender de, la, de los errores del pasado, yo creo que si la autonomía, en algún modo, al menos la italiana no ha conseguido ir más allá de sí misma y regenerarse ha sido por muchos factores, por la represión por lo que queramos, pero realmente era un poco la falta de estrategia revolucionaria y de un planteamiento también organizativo, muchas veces se asocia autonomía a como a espontaneísmo ¿eh? que, que es algo que, es verdad la organización no tiene que ...que parar... ...también todo lo espontáneo... Que, ...que surge... ...pero todo eso... ...hay que organizarlo... ...sin organización revolucionaria... ...no se hace la revolución... ...y... ...bueno... O sea, ...nos queda una última pregunta... ...que sería igual... ...como para darle... ...como para culminar... ...la entrevista... ...y sería en plan... Eh, ...¿cuál es el lugar que ocupa... ...los movimientos... ...que ocupan los movimientos populares... ...en el planteamiento... De la, auto, de, ...de la autonomía como tal... ...o sea... ...también lo hemos planteado un poco... ...pero bueno... ...para ya terminar de... ...de plantearlo... Mm. Yo creo que es súper central ese, ese lugar o sea, si, si un sujeto hay hoy de que puede construir autonomía ese sujeto es, son los movimientos populares y bueno, es un sujeto y al mismo tiempo es en algún modo el lugar en que construir autonomía ese lugar ese espacio lugar en que tenemos que hacernos ese trabajo hacia nosotros sí. mismos de quitarnos el capitalismo el patriarcado el colonialismo que tenemos dentro es un trabajo que no es trabajo hacia mismo en su acepción liberal es en su acepción colectiva. O sea, si ese trabajo hay que hacerlo no es la deconstrucción, como te dicen desde la academia, ese trabajo es la destitución de toda la mierda que tenemos dentro y no la vamos a hacer solas. O sea, hay que hacerlo colectivamente y el Removimendo sí. es un sitio donde se puede hacer. Y, y son lugares eso, que tienen que ser, tienen que recuperar hoy para ver mirar un límite que vemos que le ría, que sea un lugar también no solo de prácticas, prácticas que son fundamentales las prácticas, pero las prácticas si detrás no tienen también algo de estrategia de formación y de... en que recuperar también qué quiere decir la teoría revolucionaria, qué quiere decir la práctica revolucionaria y cómo estas dos cosas se articulan. Sí. Y, y bueno, yo creo que ahora mismo en Euskal Herria, siempre volviendo a situarlo, tenemos que salir de esta fase de estancamiento en que estamos y creo que el es puede ser el único propulsor de eso, sí. para recuperar esa radicalidad en diferentes mm, planos, teórico, práctico, y... Para, para romper con un poco esta, esta liberalismo antes decía la autonomía es contra está, es contra el progresismo contra el liberalismo pero realmente también los autónomos y las autónomas estamos impregnados sí. de eso pues eh, el movimiento es lo que en el trabajo colectivo en el hacer cosas en el estudiar juntas podemos destruir sí. todo eso y también y fuera. eso como o sea planteas en Euskal Herria pero yo creo que también tendría que organizarse eso como tal ¿no? o sí. sea Porque también hay como demasiados chiringos, como de, de la misma peña en los mismos chiringos o peña diferente y al final yo creo que lo que falta también un poco en eso es que estamos en esa fase de estancamiento total y también un poco falta para mí comunicación... ...y organización en ese sentido... ...o sea, uh -huh. como que... ...tampoco se sabe muy bien hacia qué... ...direcciones se quieren tomar... ...en general en el régimo guimendo... ¿eh? ...ya no hablo de uh -huh. otras historias... ...sí, sí, totalmente de acuerdo... ...totalmente de acuerdo y además creo que es un trabajo... ...eso de plantear estrategia muy complicado... ...porque por una parte... ...es verdad que lo he hecho bastante el discurso hacia... ...hacia dentro en algún uh -huh. modo... ...hacia los militantes y las militantes... ...hacia dónde tenemos que, que andar... Pero hacia donde tenemos que andar, lo primero es alargar también todo esto. No podemos, estamos construyendo micro guetos que en algún modo son casi satisfechos de su ser gueto, porque además en Euskal Herria es bastante guay, ¿no? Ser... Uh, Ser militante y, pues, bueno, ¿por qué por qué cambiar eso? Y cada Realmente uno en su chiringuito, además. Y cada uno en su chiringuito. Pero, claro, también abrir los chiringuitos que hacia afuera, mirar hacia afuera, ¿qué quiere decir? Para mí, por ejemplo, no quiere decir interclasismo. No no podemos mirar hacia el alto, que, que la burguesía esté a, a nuestro lado. Quiere decir mirar hacia lo lateral y hacia abajo. Quiere decir entender... Si hablamos por ejemplo de clase trabajadora hoy quién, quién es la clase trabajadora hoy quién es, quién son los sectores más explotados más subalternos ¿Vas a pasearse por san francisco por sosaura y ves veis que no, no son son obreros y obreras racializadas con un montón de opresión que le que, cruzadas entre sí aprender a hablar con esta peña aprender a escuchar esta peña ver cuáles son sus problemas y no con también quitando el chip asistencialista a aprender a componernos con esa peña a estar con ellas a vivir con ellas y a luchar con ellas también en las contradicciones y en todo lo que conlleva porque si buscamos los revoluciones y las revolucionarias puras es sí. que no vamos a ningún lado Y de eso por ejemplo lo vemos en las últimas luchas de a mí me, me, me falta la gente nuestra gente faltamos en las luchas que ahora mismo han dado una perspectiva por ejemplo con el tema del trabajo visto somos estamos en el primero de mayo hemos faltado. ¿Dónde, ¿Dónde estábamos cuando estaban los soteros, la, las soteras en huelga? Eh, que han, han puesto una huelga que parece, además, mucho discurso en plan sobre si los soteros son los que nos ponen multas. Pero en ese momento, los oteros y las soteras han hecho una lucha de solidaridad de clase que flipas. Contra los despidos de, de sus compañeros y compañeras han bloqueado Bilbo y su servicio para dos meses, saboteando, saboteando sí, sí. a, a, a las máquinas. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estamos en las luchas de los pensionistas? De las pensionistas. Mm. No estamos. Sí, vamos a la manigrande que confundimos y nos damos sí. el paseíto nos ponemos el pin pero nos ponemos un piti comemos pipas pero... hmm. y... y podría decir de las residencias sí, sí. y muchas más luchas que si hemos estado hemos estado a nivel individual o de grupito hmm. y siempre ahí un poco porque porque era lo que ahora mismo está de moda hmm. pero nunca lo, lo hemos planteado en un plano estratégico y lo hemos planteado con esta gente hmm. no, no, no yo estoy de acuerdo con eso también. y bueno, y en este sentido ya ver, creo que Por ejemplo, también, como estas es jornadas está organizando Maya Chabateguín creo que también eso es un pasito para intentar articular y han hecho un trabajo además intentando no limitarlo solo al primero de mayo, un trabajo sí. durante todo el año, creo también muy bonito, ahora mismo una de las luchas más importantes en Euskal Herria, por motivos sí. evidentes, de la lucha para la memoria, la historia, porque ahora mismo nos están imponiendo un solo relato, ellos han hecho un pasito, por ejemplo, con los carteles que cada cada semana, cada dos semanas se sacaban sobre revolucionarios y revolucionarias, sobre las historias, sí. creo que Es parte de este trabajo. Y bueno, y también ahora este día de, de discusión, de formación y de lucha. Y bueno. Trabajo, por cierto, que en este programa está teniendo su reflejo a través de la locución de esas efemérides y que está sonando pues en los ratitos en los que hay música también. Pues sí. Ya, bueno, no sé si algo más que añadir o nos vamos despidiendo. Ni repartes es La vale, la, es, la, la, que la, la. es que ricasco A eso, soy Agur Agur Guerra la gente burguesa Sin distinción de color Que chupa la sangre humana del pobre trabajador mientras los unos revientan a fuerza de trabajar otros se pasan la vida vagando sin cesar otros se pasan la vida vagando sin cesar es un deber Justo ideal que el pueblo luche por la existencia es un deber justo ideal que el pueblo luche por la existencia Verán al que más trabaja no tiene ni que comer y aquello que nada hacen. Disfrutan a su placer Ya que el derecho a la vida no quita ese gran rival Obreros, tened conciencia Y guerra al Dios capital Obreros, tened conciencia Y guerra al Dios capital José Miguel Beñaran ordeñana, argala. Etako kide eta buruzagi historikoa izan zen. Erakundearen barruan Leninistarik enabarien etarikoa. Bere autoaren azpian jarritako lehergailu batez, hil zutean Espainiako zerbitzu sekretuek. Ekin tsa, batallon basko español erakunde para parapolizialak hartu zuen bere gainu. Bueno, entzuleok hemen jarraitzen dugu irola irratian, maiatzaren leheneko programa berezi hau egiten eta justo komentatzen, ari ginen, ase bukaera eman behar diogun irratzaioari, ez, azkenengo minutuetan gurean izan dira, hola, azken mendeko edo mendeta pikuko korrontean, irautzaileak, bat batean sartuta <risa> Bai, denetarik euk edo Ba, egarkoa popurrui langile langile, erin, eh, langile goaren popurri bete do izengo izenda eta bueno ba, ba ia da ba, amaitu tenioango gara eta ez dugu gure amaitu saioa ba, konbuka ez dut, garko konbuka toriak eh, eh, oroimenera osterabe karri barik ez da? eta bueno, ba, ziko ga gaur eh, iruretan dauen agaz, Bai, gogoratzea hori iruretan noin dastertsu batean ordu bete baino gutxiago barru, ba, izango dela Santiago Plazan Marisol Sol Mujika iraltza talde armatuko kidearen omenaldi herrikoia iruretan, esan bezala Santiago Plazan. Ederto hortizik eta bi ordutara, ordu eh, bostetan, eh, Areatsan Bilboko Areatsan Arenaean, eh, maietza bat eginek esore, egindako e, edo ekimena izango da eta mail ingurua izango da. Berton eh e, sindikalismoa, feminismoa, antidesarrollismoa, antidesarro, eta buruja becha de autonomia, e, langilego autonomia izango diren zardatz. Ta ondoren ezpitarditan manifestazioa mm -hmm. a unibertateik Andy, ¿verdad, a ti? A las siete y media la manifestación, también Oria. importante, y todas las cosas que hemos dicho también. Sí, sí, sí igual recordar así rápidamente, ¿eh? sin sí. enrollarnos tanto, pero que a las tres ahora en la Plaza Santiago hay una concentración de recuerdo de Marisol Mújica, militante de Iraultza. Uh -huh. Y a las cinco va a haber eh, un coloquio eh, donde los ejes del coloquio en eh, van a ser el antidesarrollismo, el sindicalismo, el feminismo y la autonomía obrera, esto en el Arenal. Y decir también que... Que, que Irola va a hacer Un, un Sayo Beresi Y, y la, el fragmento De la tarde De, de este Sayo Beresi Será la, ra, la retransmisión en directo De este de este Mayinguru Entonces, eh, pues todas estáis convocadas a, a escuchar o a acudir al Arenal Y a la manifestación de luego a las siete y media También Eso es, pues nada, en un ratito Volvemos en este programa especial 1 de mayo, Irola y Ratia De lo De lo Gure nagusia, ga iso nagusia Toizetik arrasta urte guzia Ni garez, ni garez, ni garez, ni garez darida Yare langile are nande are Nigo egi beharko gure nagusia gaixo nagusia hoizetik garrat da tegususia Nirez Ni garrez Ni garrez, Ni garrez ari da Naguusiaren nagusiaren, nagusiaren garre sartzera ez duteko langideak Zula naribaizik pentsatuko Lan, lan eta lan lan lan lan lan lan, lan lan lan lan lan lan lan Lan lan Lan talal talal talal Lana Lana Lana Lana Langileak ez du lanari baizik pentsatuko Eta greba horiek, greba zikin horiek Basterera utziko Gure nagusia, gaixo nagusia Koizetik aratztak urte guzia Ni garez, ni garez, ni garez, ni garez harida Nagusiare rezatzeera ez zuteko langireak langileak beti eta beti beti eta beti beti eta beti beti eta betiti beti beti eta beti, beti. beti, beti. harrentzen ditzuuko egon behar du Ahalaaz halaaz bakalik ezauko La Talan. Lan. Talan. Lan. Talan. Betilan. Talan. Nagusia da isuna nagusia, poisetik arraztar urtegusia, nigares, nigares, nigares nigares harida. Niga Gure nagusia pobreño bada, nagusietan pobrena, amarreche, iru kontze, zaspi shehi. Egun zaldi, ta suizako mankoetan apilki gorderi, dolarrak, dolarrak, dolarrak metakak. Hori baizik ez da hori batari, gure nagusiaren nagusia nagusi gaizoaren, zaurtel guztiak ni, ni garres ni garres Samuel Wittzaidet, gidatutako salditeriako saspigarren errigimenduko destakamendu batek, zitanka buru zuen lakotan atibuen talde bat atzeman zuen, orku pin but tontorretik urbin. Ego dakotan dagoen, pin ritxeko errezerban. Abenduaren hogeita bederatzean, goizean kanpalekoa erasotu, eta lakota triboa txikitu zuten. LAKOTA TRIBUA TxIKITU ZUTEN <tipen> Lua enterratzu mi corazón en maiatzak bategi bat